Libros. La otra cara de la patria. Autobiografía. 1974. El corrido. Presencia del juglar en la historia de México. Universidad Autónoma Chapingo. 1997.